Bueno, yo, ¿qué hemos echado en falta? ¿Qué hemos echado fue? en falta en un mes tanto la queta? Vale, en eso entiendo. Yo también. Y luego lo tenemos escrito, o sea, ¿qué? es lo que vamos a contestar. O sea, que si la pregunta iba por otro lado, o sea... Pues la primera parte de esta pregunta que hemos preparado... La chuchus. La prepara la chuchus, ¿vale? Eh pues tiene que ver con todo esto de lo que estábamos hablando de las nuevas tecnologías y de, de la comunicación que es fundamental el hecho de que en este momento nos encontramos con que con que estar ahí es súper importante, sobre todo saber que no nos estamos movilizando nosotras solas, o sea, sino que hay un montón de respuestas y que y que lo que pues, que está ocurriendo aquí, está ocurriendo en Gijón, está ocurriendo en Madrid, está ocurriendo en Barcelona Y ver además, malas cosas yo creo que interesantes es que muchas acciones se van a dar de forma coordinada. Y luego el copilef el hecho de que podamos usar unas las acciones de las otras, ¿no? Lo que tú decías, de una en Madrid hace una performance pidiendo pasta para ir a abortar a Londres, las de Gasteiz la van a coger esa misma acción, la van a llevar a Gasteiz y la van a poder reproducir así, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación... Eh, lo veíamos súper interesante. ¿no? Y luego también no nos engañemos, y aquí me voy a venir un poco mala, porque estábamos hablando de los majas que somos y tal, mm -hmm. y no sé qué pero no lo voy a poder evitar. No nos engañemos, el aborto tiene mucho más caché que cualquier otro tema. Es decir, que en un momento dado, cuando Gallardo nace el ordago, Había un montón de medios de comunicación que estaban súper interesados por, por el tema del aborto. Había un montón de tías y, por ejemplo, ponéis la sexta al informal, o sea que todos los días estaban trabajando con el tema del aborto, porque en este momento, no es que haya que ser tan feminista, pero cualquier mujer con dos dedos de frente, autónoma, Que está en el mundo, pues no le gustaba una puta mierda lo que estaba haciendo Gallardón entonces sí que había, o por ejemplo en el Berría mismo, o se ha habido una alianza en los medios de comunicación, se me viene a la cabeza Maite Asensio, por ejemplo con todos los reportajes que ha hecho con el tema de, del aborto no pero, y aquí viene yo me hace gracia porque hay un tema no lo voy a poder evitar me hace gracia, está súper bien que esté aquí a Namai, porque hay un momento en el que las medias pues estamos un poco del aborto hasta coño, porque nosotros somos un colectivo de lesbianas radicales, de transgéneros, de transfeministas, y entonces el tema del aborto se asocia mucho a la lucha feminista, pero muy concentrada. Entonces, cuando nos viene a Maid, me acuerdo, no sé qué había pasado, y entonces eh, en Donosti nos estaban haciendo las reuniones, ¿no? Y llega Ana, y estábamos tú y yo, creo, no sé quién más, y nos echa la bronca, ¿no? Y llega y nos dice, oye, ¿qué está pasando con lo del aborto en Donosti? Ya lo podéis empe empezar a mover... Qué pasó las reuniones y se decía, "Ah, no, que nosotras somos un colectivo de lesbianas ya, pues bueno, pues lo vais a tener que hacer vosotras, porque si no, o sea, a ver, ¿no? Y entonces a ver, no creo que fue así, lo de tener que hacer vosotras. Lo vais a tener que hacer vosotras. Lo, lo a, que hacer vosotras no, que pues, a ver, no sé cómo fue, pero al final acabamos haciendo aquella convocatoria para la asamblea de abierta que luego, pues fue un fichaje, Ana Mai llegó, hizo curro mogollón, o sea, fue una, una buena aportación y esa asamblea eh, salió muy bien, ¿no? ¿Cómo la coña de lesbianas y o, y o sí. menopáusicas a favor del derecho al aborto? Eso es, ¿no? Que al ser en las asambleas dices, ¿dónde están aquí las que van a abortar? Siempre faltan esas, ¿no? Porque luego verdaderamente se van a interrumpir el embarazo. ¿no? Y luego pues una obsesión de Medea, que yo creo que es algo que luego hemos echado de menos y que tiene que ver con lo que ha pasado después, es que cuando nosotros estábamos hablando de que el tema del aborto había que unirlo a una cuestión más general del control sobre el cuerpo, y que se visibiliza, por ejemplo, y que, hay, que no somos conscientes de la unión que hay entre religión, ciencia y Estado, porque la gente además tiene la mala costumbre de pensar que la religión es una cuestión a religiosa y no se da cuenta, de que la ciencia tiene un pacto clarísimo eh, eh, con la Iglesia Católica y que además, eh, Gallardón estaba todo el rato usando argumentos científicos falsos, pero que hay ahí una, una unión, y no, no nos damos cuenta que era lo que estaba diciendo antes Churrus, que en este momento una persona transexual que quiere gestionar su proceso de identificación de género, sea cual sea, está teniendo un control muy similar al que ocurre con el aborto, o una mujer que simplemente le duele la cabeza por el mero hecho de ser mujer, tiene un control, y además no solo control, sino que te van a decir que todo tu problema es tu útero, la ginecología es eso. Entonces, que estamos todas las mujeres viendo al ginecólogo, o sea, es decir, que la en este momento el control del cuerpo de las mujeres El control del cuerpo de la sexualidad, el control del cuerpo del género es bestial y una de las cosas que hemos echado de menos es que la lucha del aborto se vinculara más a ese control del cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando se acaba, eh, cuando retiran el anteproyecto de ley, ¿qué pasa con las plataformas? Se desinflan. Ya está. Ya está. Lo de los 16 años era ¿eh? ahora también he estado con los 10 de los 16 años. Volvemos a tener eh, eh, esos correos electrónicos, pero por la cuestión de los 16 años, ¿no? Entonces, y luego, por último, ¿qué hemos echado de menos? Es verdad que ha habido alianzas, es decir, lo que yo comentaba, los medios de comunicación, pero echamos de menos. También es verdad que ha habido enfermeras o médicas o... Pero lo que echamos de menos es más unión entre, por ejemplo, hubiera estado guay que colectivos de, de médicos, de enfermeras, de, se hubieran organizado y que hubiera habido una relación, una organización, más plataformas, tal vez más sectoriales, pero más organizadas. Y también hemos echado mucho de menos A esas católicas y católicos que esa gente de base que todo el mundo dice que está en contra de la jerarquía eclesiástica y no sé qué y que en principio deberán de estar a favor del aborto y que no aparecen nunca para echar una mano y para decir mira, yo soy católica y estoy a favor del aborto, ¿no? esas cosas hemos echado de menos, pero sobre todo como lesbiana transgénero y transfeminista creo que es un error el hecho de que pensemos que el aborto localizar toda la lucha en el aborto y hacer de esto Una lucha tremendamente pero centrada sin darnos cuenta de que tiene que ver con la gestión y con la autogestión del propio cuerpo para hacer lo que queramos.